Por la otra oreja. Y volvemos al programa eh, de la otra oreja el 546. Edu, eh, precisamente... ¿por qué no pasas los mensajes ahora? Bueno, porque quería decir algo antes, ¿no? Dale, eh, léelos. Bueno, bueno, leo los mensajes entonces. Eh, bueno, Alejandro Mendoza desde, desde Tegucigalpa.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 Eh, Guillermo acordate ¿eh? El sábado a las 8 de la noche En el séptimo fuego Ahí pasamos Este mensaje es solamente para Guillermo No, no se crean que es para todos los oyentes eh, Bueno eh, El preestreno el pre De Las Venas Siguen abiertas Este documental Que mm, hemos producido eh, Hemos realizado En base a sueños eh, En Centroamérica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 pues pesaron demasiado las guitarras, entonces terminamos haciendo rock más bien pesado, eh, hasta que admitimos, eh, digamos, salimos del closet del rock pesado y admitimos que eh, lo nuestro era el camino del grunge. Eh, y eh, creamos Guillotina, que fue la banda con la que grabamos varios discos, uh -huh. que ha sonado en la oreja. Eh. Y Guillotina, eh, bueno, dejó esta canción... Por ahí que se llama otra vez.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 Eh, y nosotros no somos eternos tampoco entonces, eh, si no lo hacemos ahora probablemente no lo hagamos después ¿no? es uno de los bueno, no, no solo extrañamos a, a Rogelio extrañamos también por ahí a Rita y a muchos otros, otros, otros, otros, otros, otros, otros sabina. Eh, y bueno, escuchemos a Ansia, eh, que es una tremenda banda Paradisul alac, susul Don Juan, o Estoy muy bien, mujeres por la fondo, me siento bien, estoy muy bien, mujeres Ce mea trage, le voi Mă simt foarte bine, sin igual, mi mi Mi-e Mi-e bine. Mi-e bine. Mi-e bine. Mi-e bine. Mi-e bine. Mi-e bine. Mi-e Mi-e hoy mi mi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 a mis manos. No, no, no, no la voglio che allora mi smano Sono conto al decaria per far l'opportunità del sipome storia La voglio che vada mi sento così Sto muovendo, lo quero per approvare sta, non via, non via La voglio che mi sento così Ho por sto mo' La Yo, de sus. Care e vorba? Care e vorba? chiquitita, era esa voz cuando me resongaba. Lara, eh, hay otras maneras de decirlo, ¿no? Se termina este programa. Bien, bien, bien. Bueno, y saludamos a Gandhi desde Tepeyanco, de Tlaxcala, por ahí, cerca de Puebla, a um, Estrella, desde Guanajuato, desde por ahí...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 Hasta la victoria, siempre Venceremos No aprendimos a quererte Desde la histórica altura Donde el sol de tu bravura Le puso ser a la muerte Aquí se queda la întângăble transparenția de tu, kerida prezenția comandante ce-gevara. Tu mano gloriosi fuerte, sovrană istoria dispara quando todo Santa Clara se despierta para avere te Happy se queda la clara la entraña ple transparencia de tu La brisa con soleste primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara la entrana. Amor revolucionario te conduce a nuova empresa donde speran la firmeza de tu brazo libertário. Aquí se quedará clara la entraña pledra. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos e con fidel sempre hasta siempre comandante, a chi se quedará. La otra oreja. Buenas noches, como se mañana.